Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hace la semana pasada ya hace 15 días y desde el inicio del año hemos dicho que enero es un mes de primicias y hemos estado el domingo pasado, hablamos que Dios es qué. ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Ya se les olvidó tan rápido? es nuestro escudo, Dios es escudo y hablamos de muchas cosas que son directivas para este año pero el día de hoy, como enero, mes de primicias y marcando Dios el camino de esta iglesia hacia el resto del año y quiero que, que, que abras bien tu entendimiento y entiendas esto abre tu entendimiento y, y escucha lo que Dios tiene para ti es que quiero no quiero que las luces estén cambiando si no se me van a dormir ¿les gustan las luces? bueno el día de ayer hubo un evento padrísimo de los jóvenes Qué poquitos jóvenes a ver ¿Ves esto que dice conexión? ¿Qué dice abajo? Generación de avivamiento. Y los jóvenes ayer tuvieron un evento, el primer evento, de esto que es conexión, y no sabes cómo estuvo aquí. El Espíritu Santo se movió de una forma. Los jóvenes que vinieron ya les contaron a sus papás o no les han contado. ¿Ya le contaste? ¿Ya le contaste? ¿Ya le contaste, Eli? ¿Sí? ¿Ya le contaron? Sí, bueno, aquí están tus papás, pero yo te voy a pedir, eh, pasa no, por favor Poniendo. y el Espíritu de Dios lo está alimentando y joven, o sea, Dios va a hacer grandes cosas contigo si te dejas como ayer o sea, un compromiso, Dios yo quiero entrar, yo quiero entrar generación de avivamiento a los viejos no les gusta y no estoy echándole a los viejos, pero a los viejos no, no, no, que, que el otro, sabes que ayer era un brincadero y ayer ministro el Señor, están tirados de aquí, o sea, sabes qué es el Espíritu de Dios y no lo vamos a detener yo no lo voy a detener, tú lo puedes detener en tu vida, pero yo no lo voy a tener ni en mi vida ni en este ministerio porque ID es si tú lees cuál es la visión de ID Es gentes llenas del Espíritu Santo. Gentes llenas del Espíritu Santo. Entonces no podemos hacer un lado, no, espérate, Espíritu Santo, no. Gentes llenas del Espíritu Pero eso no es el tema, porque estoy hablando de eso. Lo que pasa es que ayer estuvo padrísimo con los jóvenes. A mí toda la noche estuve, estuve, lo, el poquito que dormí estuve así. Con todo lo que sucedió y dije, Dios, qué responsabilidad tenemos los grandes de que nuestros hijos se panen sobre nuestros hombros y no hacerlos. Amos. No, eso no. Ayer hubo una libertad del Espíritu aquí, preciosa. Te doy gracias, Espíritu Santo, por eso. Pero el tema de hoy es primicia también de este y es el último domingo de enero. Sí, verdad. Sí, ¿verdad? No. Ah, entonces todavía vamos a tener otra conferencia. Son cinco este mes. ¿Sí? ok, perfecto, bueno entonces todavía no terminan las primicias y hoy te voy, a, te voy a invitar que vayas conmigo a Romanos 15, 13 búscalo ahí en tu Biblia, yo lo tengo aquí pero quiero que tú lo busques porque este es el versículo eje de esta conferencia y es uno de los versículos ejes para este año para tu vida ¿escuchaste eso? es un versículo eje para tu vida ¿sí? ¿lo vas a tomar o no? si a alguien le falta Biblia ahí tenemos Biblia de préstamo préstamo ve de vuelta ok ya lo tiene Romanos 15:13 y quiero que lo leamos juntos a las 3 Una, dos, tres. que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo Este es un versículo eje para tu vida en este año. Dice que el Dios de esperanza te llene de gozo. ¿Qué estaba hablando Guillermo? Sí. Sí, bueno. Okay. Sí. No. Dice, estaba hablando Guillermo de gozo, de gozo. Sube un poco, por favor. Ah. Es que este tema es tan fuerte que yo creo que el diablo no quiere que lo escuches ni que lo entiendas, porque Romanos 15:13 debe de ser un eje para tu vida. Dice, lleno de gozo, el domingo pasado, ¿qué hicimos? ¿Movimos todas las sillas? ¿Y qué estuvimos haciendo? Chica, chata, chuta, y bailando y todo. ¿Por qué? Porque les hablé de que tiene que ser primicia para este año y, y defina todo tu año de gozo. Si no estás en gozo, hay algo mal en ti. Ojo. Y no me digas, ¿sabes ah, que no sabes mis problemas? No, no, no. Eso es aparte de tus problemas. Si tú estás lleno de Dios, debe de haber gozo en tu vida. Gozo en tu vida. Y dice, y paz en el creer. ¿Cuántos de la iglesia tenemos conflicto por lo que creemos? Que si es del Espíritu, que si no es del Espíritu, que si es esto, que si no es lo otro, y no tenemos paz. Y aquí nos dice que nos llene de paz en el creer, con un propósito para que abundemos, o sea, para que rebosemos en la esperanza por una persona. ¿Por quién? por el poder del Espíritu Santo vamos a Romanos 15, 19 ahí adelante y está hablando Pablo hay varias cosas y dice el 19 dice con poder de señales y prodigios ¿para qué vamos a abundar en gozo y en paz? en el poder del Espíritu Santo para estar en señales y prodigios o sea, hay señales y prodigios en tu vida o tu vida es seca Si en tu vida no está viendo ese fruto de señales y prodigios, y no quiere decir que abras Cajititlán o Chapala, ¿sí? no estoy hablando de eso, bueno igual puede ser, si hay un propósito de Dios igual lo va a abrir, ¿verdad? pero si en tu vida no estás viendo cambios no estás viendo, en tu familia no hay paz en tu familia no hay gozo o sea, eh, eh, tienes problemas en tu trabajo estás así, o sea, ¿sabes qué? yo te invito a que escuches bien esto, porque dice ahí, con poder de señales y prodigios, pero no por tu poder sino dice, con el poder del Espíritu de Dios y lo voy a volver a, traer, a repetir Romanos 15:13 dice, por el poder del Espíritu Santo, y Romanos 15:19 dice, en el poder del Espíritu Santo Y quiero llamar tu atención a esta gran necesidad que existe De la manifestación continua del poder del Espíritu Santo En tu vida y en la iglesia de Dios Dos conceptos que quiero tocar hoy En tu vida y en la iglesia La iglesia eres tú pues Pero estoy hablando de la iglesia como todo este cuerpo Pero individualmente también necesitas tener la manifestación Del Espíritu de Dios en tu vida Ya que por medio de este poder del Espíritu tu vida es la que va a cambiar y las multitudes que están a tu alrededor, la gente que está a tu alrededor van a ser llamadas para el Señor Jesús. Estoy hablando de dos propósitos, uno tu vida cambiada por el poder del Espíritu, escúchame y no estoy haciendo a un lado la palabra de Dios, no estoy haciendo a un lado el conocimiento de la Biblia, no estoy haciendo a un lado al Padre y no estoy haciendo a un lado al Hijo pero la palabra es muy clara dice por el poder del Espíritu de Dios entonces tú y yo como individuos y como iglesia debemos de caminar en ese poder porque es necesario que nuestra vida cambie y que podamos alcanzar a la gente Ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo ¿Tú crees que el Espíritu Santo nada más es una palomita Y que viene ahí qué bonita y la acaricias y ya? No, es el poder del Espíritu Yo no me imagino una paloma con poder ¿Tú te imaginas una paloma con poder? Como que no es una... ¿Qué te imaginas con poder? Yo me imagino fuego Fuego como decían allá en México, cuando fuimos ahí en diciembre, torbellino de fuego, tú ves un torbellino de fuego, no sé si han visto, tu... y va caminando, y hasta ruge el torbellino de fuego, así yo siento, y yo veo el poder del Espíritu Santo, y la iglesia de Dios, debe de ver el fuego, y el torbellino de Dios, si tú no lo estás viendo en tu vida, yo te invito a que reflexiones, hoy, esta conferencia es para que reflexiones, qué es lo que está pasando en tu vida y, y, un, y, y tengo siete puntos para darles tengo siete puntos para darles pero no quiero terminar con los siete puntos y como todavía me queda un, un, una conferencia más en enero, bueno entonces a lo mejor termino los siete puntos pero el primer punto tomando en cuenta que necesitamos la manifestación del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas en nuestra vida y como iglesia vamos a ver el primer punto y el primer punto es que el Espíritu de Dios es necesario para el propio crecimiento interno de la iglesia de Dios ¿Sí? me cachaste lo repito necesitas el poder la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida porque es necesario para el propio crecimiento tuyo y de la iglesia de Dios de ahí que el versículo 13 dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo en el, que él es en el que es evidente que Pablo Atribuye al Espíritu Santo el poder Para que nosotros seamos llenos de gozo y paz en el creer Y abundar en esperanza ¿Viste que lo volteé el versículo? O sea, Pablo atribuye al Espíritu Santo, al poder del Espíritu, para que seamos llenados de gozo y paz en el creer y poder abundar en esperanza. Número uno. Número dos. Y estos no son de los siete puntos, perdón. Son dos bases. Todavía no entro ni siquiera el primer punto. Número dos. El poder de la iglesia en el exterior. Este poder con el que debe de estar la iglesia debe de ser agresivo y trabajar en el mundo allá afuera para jalar, para reunir a los elegidos de Dios entre los hombres. De ahí que en el versículo 19 Pablo dice, por medio del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. Uno es con el poder y otro es en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué encontramos de estos dos versículos? que para mantenernos felices escuchaste todos queremos ser felices o no para que podamos mantenernos felices y santos ahí ya espérame tantito y santos uy, espérame tantito tu vida y la de la iglesia antes que nada tiene que haber la manifestación del poder del Espíritu de Dios en tu vida y en segundo lugar para que esta iglesia pueda salir allá e invadir los territorios del enemigo y conquistar al mundo para Jesús tenemos que estar revestidos del poder del Espíritu de Dios y podemos ir todavía más lejos con estos dos puntos y podemos decir que el poder de la iglesia para la obra externa es proporcional al poder que mora dentro de ella no sé si les gusten las matemáticas pero cuando hablamos de qué es proporcional o igual a, ya pum sobre todo los jóvenes se cierran a las matemáticas ya, lo voy a repetir esto es matemática de Dios el poder de la iglesia para la obra externa es proporcional al poder que mora dentro de ella entonces queremos ver este lugar abarrotado todavía tenemos más espacio aquí mira Sí. queremos lugar en este lugar y allá afuera lleno y ya y, y sabes que ya nos vamos al auditorio Telmex mejor ¿no les gustaría? a mí no fíjate porque se me hace muy frío mejor nos vamos al estadio OmniLife y lo llenamos ahí no sabe Vergara que vamos por el otro el poder de la iglesia para la obra externa es proporcional al poder que mora dentro de ella mira tú mide la llenura del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes y podrás calcular su influencia sobre los incrédulos ¿por qué a veces tú sales y le, y le compartes a la gente y estás ahí duro y dale y duro y dale y dices esta persona es un necio lo que pasa es que estás tú hablando de tus palabras, de lo que has leído pero la obra del Espíritu el poder del Espíritu no está obrando a través de ti Y el que convence los corazones ¿Sabes qué? Malas noticias No eres tú No es tu labia, no es tu bonita cara No es tu perfume El que convence Es el Espíritu de Dios Y si tú no te mueves en el mover del Espíritu Santo Si el, el Espíritu Santo No está obrando en ti Por eso nos cuesta tanto trabajo Compartirle a la gente Si la iglesia es llenada, es iluminada por el Espíritu Santo, entonces va a reflejar la luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. El trabajo hacia el exterior. Escúcheme, iglesia, porque esto es esto es directivo. Está bien rico que vengamos aquí, y, y, y tengamos luces y abramos las ventanas, estemos frescos, ricos y unas ricas sillas y demás y todo. Pero esto no es la iglesia. No es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia es salir allá o donde tú estás allá y compartir lo que Dios te ha dado. Porque sabes que el tiempo es corto y mucha es la obra. No cantábamos, la mies está madura. Alguien por ahí me preguntó, ¿qué es mies? ¿Sabes qué es mies? Mies es cuando el grano de trigo está listo ya para ser cortado y cosechado. ¿qué quiere decir con esto? que allá afuera la gente está lista para recibir la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo si tú te dejas entonces ¿cuál es el mensaje? parte del mensaje de hoy como iglesia necesitas donde tú estás allá afuera compartir la palabra a través del poder y en el poder del Espíritu Santo entonces vas a ver cosas sucediendo así Sucediendo Portentos, prodigios, señales Te van a seguir ¿No dice la palabra eso? ¿Por qué no sucede? Porque estamos tan ensimismados en nuestras pequeñas bronquitas Que no vemos que allá la gente se está muriendo Y sin Dios Yéndose al infierno Pero eso sí, yo ya soy rescatado Pues allá hay mira hoy en día hay iglesias como este ejemplo hay, hay, hay iglesias que, que por ejemplo en, en un frío día de invierno ha caído nieve y se ha amontonado sobre el techo la, la, la nieve y tú puedes ver cuando una, cuando una casa está calientita o cuando una casa está fría porque la casa calientita la cabaña calientita tiene fuego dentro y qué pasa con ese, esa, esa nieve que está en el techo se derrite por el calor que tiene la casa pero cuando tú ves una casa que no habita nadie los que han estado allá en Canadá y demás pues ya lo saben, ¿no? o si no han visto fotos ¿qué pasa cuando una casa está fría? no hay nadie viviendo no tiene ese fuego Ahí se forma una capa de hielo tremenda y ¿sabes qué? muchas veces las iglesias están así y la razón de la diferencia es que dentro de la casa donde se... se, se, se, se deshace el hielo, el calor se expande a través del techo y sale lo que no pasa en la otra casa. En la medida que hay calor, que hay fuego adentro, habrá derretimiento afuera. ¿Por qué llegas y los ves como témpanos de hielo? Y les hablas y, y mira y va, y da, porque estás en tus fuerzas. No hay en tu vida ese calor, ese fuego, esa pasión, esa, es eso que, que oh Dios, me consume tu presencia. Y cuando sales la gente está, ¿qué trae este? Es el calor que está en tu vida, es el fuego que está en tu vida. Y mira, un gran número de iglesias, y no las critico, pero yo he visto muchas iglesias donde la mundanalidad mundanalidad y el formalismo las recubren con una densa capa y dicen no al espíritu, eso no conviene, eso no es para hoy y sabes que yo tengo la absoluta certeza que están desprovistos del calor del espíritu por lo tanto están, no tienen calor en su vida cristiana en su interior y son fríos son amargos pero donde las iglesias de los corazones de los creyentes arden con el Espíritu de Dios vamos a ver que los males desaparecen y que se originan benéficas consecuencias como resultado tú quieres benéficas consecuencias para tu vida necesitas el calor y el fuego del Espíritu en tu vida sino que venir aquí es un buen club pero no, Dios no nos ha llamado a ser un club Dios nos ha llamado a ser Antorchas encendidas Del fuego del Espíritu Apasionados por Jesús Hablando con de nuevo la palabra Miren 12 gentes conmovieron Su generación Y han impactado el mundo hasta hoy en día ¿Sabes por qué? Porque tenían el fuego ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo En ese día de Pentecostés sobre ellos? Como una palomita Y no me burro del Espíritu ¿eh? Como una palomita ¿Cómo dice la palabra que se manifestó? Como una lengua de fuego. ¿Por qué como una lengua de fuego? Igual podría haber sido como eh, un león o un relámpago. ¿Por qué como una lengua de fuego? Porque lo que Dios te quiere decir es que necesitas el fuego del Espíritu en tu vida. Esa llama encendida que consume tu interior y que, y que tiene que salir hacia afuera y, y, y impactar el mundo. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? ¿O ya te dormiste? Sí, lancemos saetas encendidas del Espíritu y mira, lo mismo sucede allá afuera, en la gran batalla, allá afuera es la gran batalla, la verdad, no aquí adentro aquí estamos bien cómodos aprendiendo Qué bueno que puedas venir a aprender, pero lo que aprendes necesitas aplicarlo allá afuera si no de nada sirve, te entra por aquí, te sale por acá, y ya el lunes, llegas el miércoles y ya... mira una pobre iglesia muerta de hambre no puede combatir contra el diablo y sus huestes a menos que la iglesia o sea nosotros y en tu vida seas rico en las cosas de Dios y potente con la presencia divina del Espíritu Santo entonces si no eres así entonces la iglesia va a dejar de ser agresiva y se va a contentar conseguir con la rutina regular de una obra cristiana y entonces caemos en una rutina y caemos en un proceso no, es que las cosas deben de hacerse así es que, es que de acuerdo a, a allá atrás dijo que así se tenían que hacer las cosas Una iglesia así no se va a atrever a desafiar allá fuera al mundo Ni enviar a este ejército sus legiones a conquistar provincias para Jesús Cuando su propia condición es débil, lastimosamente débil Escúchame, no puedes extraer de la iglesia, o sea de ti No podemos extraer de ti lo que no está contenido en ti El propio depósito O sea tú y yo Debe de estar lleno Lleno para poderse vaciar Y volverse a llenar Pero si no tienes nada Mira la palabra dice Que nosotros mismos Hemos de beber del agua viva ¿Quién es el agua viva? Jesús Para estar llenos Y luego dice la palabra Que de nuestro interior Van a correr ríos De agua viva no nos vamos a negar muchos de nosotros el problema es que somos presas presas, o sea retenemos el agua no presa de tu destino ¿eh? si no somos presas y retenemos pero la palabra dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva pero no antes si tú no te has llenado de la presencia, un corazón vacío no puede hablar cosas significativas porque de la abundancia del corazón habla la boca y qué tienes en tu corazón mira no los estoy regañando los quiero motivar a que este año sea un año completamente distinto al que has vivido, si tienes muchos años en el Señor o si tienes pocos años en el Señor mira no sé Pero este año 2011 es un año distinto. ¿Y qué lo va a hacer distinto? El que tú te llenes de ese fuego y de ese poder del Espíritu Santo. Y no lo frenes, y no lo detengas. Y no, espérame, aquí no. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Revisar bien los asuntos de casa. Y pedirle a Dios que nos bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros Para que sea conocido en la tierra Su camino Y en todas las naciones su salvación Mira Lo que estoy hablando esta mañana Es de la gran necesidad Que tenemos como individuos Y como iglesia De ser conducidos Vigorosamente Por el poder del Espíritu Santo y muchos dirán oye este, eh, tienes unos meses hablando del Espíritu Santo es que sabes que no puedo dejar de parar de hablar del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios es la presencia de Dios misma aquí y es lo que Jesús nos dejó y si tú no quieres el Espíritu Santo no quieres lo que Jesús dejó así de sencillo ¿quieres lo que Jesús dejó? ¿qué dejó? y les conviene que me vaya ¿tú crees que Jesús no hubiera dicho eso? si no nos convendría estoy hablando de la gran necesidad que te, de, de, tenemos de ser conducidos por el poder y en el poder del Espíritu Santo, mira y mientras escuchamos debemos de sentir la presencia del Espíritu Santo aquí esa bendita persona de la Trinidad porque sabes que es la, una tercera persona de la Trinidad y por ser la tercera, tercera persona de la Trinidad no es menos que la segunda ni que la, la primera Dios es uno y Dios es igual Manifestado en tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Si tú rechazas al Espíritu de Dios Si tú rechazas la obra de, de, del Espíritu Santo Estás rechazando a Dios Estás rechazando al Padre Y estás rechazando al Hijo Debemos de sentir la bendita persona De la Trinidad que es el Espíritu Santo Pues sabes qué, Él se digna el Espíritu Santo se digna a morar en su pueblo y a obrar en nuestro corazón no lo sabes no es por tu bonita cara no es por tus diezmos y tus ofrendas no es que tanto conozcas de la palabra Él, Él el Espíritu Santo se digna a morar en tu corazón y a obrar y sabes que el Espíritu Santo es bien sensible yo no lo digo, lo dice la palabra y sabes que Dios es un Dios celoso y muchas veces hemos afligido y entristecido al Espíritu Santo y sabes que si tú has rechazado al Espíritu Santo, si tú has hablado en contra del Espíritu Santo, necesitas pedirle perdón a Dios, necesitas humillarte delante de la presencia de Dios porque dice la palabra que el único pecado que no va a ser perdonado es el que es en contra del Espíritu Santo Entonces cuida tu boca De lo que hablas del Espíritu Santo Porque yo no quiero En el día del juicio final decir Fulanito de tal habló en contra del Espíritu Santo Y fulanito de tal Retuvo la obra del Espíritu Santo Minimizó al Espíritu Santo Oh mira yo no lo quiero Por eso hoy el Señor nos está dando esta dirección En este año Cuida tu boca Porque Él es bien sensible Y lo hemos entristecido Necesitas pedir perdón a Dios Por haber entristecido al Espíritu Santo Con el más humilde temor Vamos a inclinarnos delante de Él Recordando que si hay un pecado que es imperdonable Es el que es al Espíritu Santo El pecado contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado Ni en este mundo ni en el venidero En referencia al Espíritu Santo Estamos en verdad sobre un terreno bien delicado Y mira, no he entrado ni al primer punto. Debes de estar en un espíritu de humildad porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en tu vida y en la iglesia. Y el propósito del Espíritu Santo es enseñarte, es consolarte, es ayudarte es llenarte de su poder para que puedas salir de la miseria en la que te encuentras y para que puedas ayudar a esa gente que está allá afuera para que podamos ayudar a esa gente que está allá afuera a venir a los pies de Cristo siete obras del Espíritu Santo es necesaria para tu vida y para el bien de la iglesia para la obra misionera de Cristo para con el mundo pero esta breve introducción ha sido para que te des cuenta de la necesidad del Espíritu de Dios y que no puedes hacerlo a un lado y es más si viene alguien y te dice no es que yo creo que el Espíritu de, espérate, espérate, espérate estás hablando de mi consolador, de mi maestro de, de, de, de mi ayudador estás hablando contra, co, contra esa presencia divina que vive en mi ser y que yo soy templo mi mejor amigo mi mejor amigo aquí en la tierra ¿Eh? porque para eso está aquí el Espíritu de Dios para ser tu amigo entonces yo te pido yo te pido así te ruego mira te ruego que revises tu vida Y revises tus pensamientos. Y revises si has hablado algo en contra del Espíritu de Dios. Cualquier cosa. ¿eh? No, es que yo soy de Cristo. Soy Cristo céntrico. O Padre céntrico. Y el Espíritu Santo qué lo minimizamos, lo echamos allá afuera ¿sabes por qué muchas iglesias son tan rígidas como el cartón y están acartonadas y no salen y no, no predican y, y, y, y tú ves la vida de esos, ¿sabes qué? yo conozco muchas iglesias, a mí no me puedes decir yo conozco desde iglesias bien frías, refrigeradores hasta iglesias prendidas ¿Y sabes cuál es la diferencia entre las dos? Que la vida de la gente es una vida apasionada por Dios. A -a Ama a Dios con todas las cosas. Oh, no le importa servir. O sea, no, no está pidiendo... ¡Ay, qué difícil es servir! Bueno, estoy adelantando al tema. Pero sabes qué? O sea, son vidas apasionadas. Ves su vida de éxito, ves su vida de, de prosperidad. ¿Sabes qué? Cuidado con lo que sale de tu boca. Porque de la abundancia del corazón, abra la boca. No me puedo mover con esto. <risa> Ven para acá. Punto número uno. Y no nos vamos a aventar los siete. No se espanten. Punto número uno. Me faltó el baterista. A ver, baterista, pasa de volada. De volada, pasa, pasa, pasa. Ya, pero... No voy a aventarme los cinco puntos, pero sí quiero que hagas un redoble así como tú sabes como quién dale, un, dos, tres dale, rápido bla, bla. punto número uno un aplauso por favor eso es gozo veanse las caras eso es gozo Bien. Quédate aquí, por favor. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias que podemos reírnos. Si estuviéramos en una iglesia refrigerador, esto hubiera sido la completa ofensa al templo del Señor. Perdóname que lo diga de esa forma. Pero es que así hay y Créanme que no los critico, ¿eh? los amo Y oro por esas personas Que el fuego de Dios los prenda Pero bueno, no voy a criticar a la iglesia <risa> Punto número uno El poder del Espíritu Santo Se manifiesta En la resurrección de las almas A una vida espiritual ¿lo cachaste? punto número uno el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la resurrección de las almas a la vida espiritual mira toda la vida espiritual que existe en este mundo es la creación del Espíritu Santo por medio de quien el Señor Jesús revive espiritualmente a quien Él quiere sabes que cuando tú creíste en Jesús dijiste Señor yo te acepto como mi Señor y Salvador en ese momento empezaste a tener comunión nuevamente con Dios ¿sabes por qué? porque vino el Espíritu Santo echó y te dio vida para que pudiera, porque la única forma de tener relación con Dios es a través del Espíritu no es a través de aquí sí lo entiendes? Puedes ser un erudito de la palabra de Dios Y si nada más está aquí No hay vida Tiene que estar aquí Por el poder del Espíritu de Dios Esa es la gran diferencia Entre los refrigeradores Y las llamas de fuego Esa es la gran diferencia Ni tú ni yo teníamos suficiente vida para conocer nuestra muerte espiritual hasta que Él nos visitó ni siquiera teníamos suficiente luz para percibir que estábamos sumidos en las tinieblas hasta que Él llegó ni teníamos el suficiente sentido para sentir nuestra miseria estábamos abandonados a nuestra propia necedad entonces viene el Espíritu de Dios y en su infinita misericordia llega a tu vida con su misterioso poder y nos hace vivir para Dios la primera señal de vida que tuvimos cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas ¿sabes cuál fue? que nos dimos cuenta de que estábamos en los dominios de la muerte y que vimos nuestra ceguera viene la luz del Espíritu y fue, oh, oh ¿qué es eso?, ¿Qué, ¿qué es esa luz?, así como cuando estábamos volteados para allá y quedaba yo lampareado y no los veía, ¿qué es eso?, te das cuenta de tu ceguera dices como que veo una luz pero, pero hoy oh, y empiezas a sentir en tu vida que estás muerto espiritualmente y es porque el Espíritu de Dios viene y empieza a traer vida entonces dices oh yo no me había dado cuenta que estaba metido en este hoyo no me había dado cuenta que estaba metido en todo esto pero es por la obra del Espíritu de Dios en tu vida que empieza a traer vida y luz que te das cuenta Y de ahí en adelante cualquier crecimiento de tu vida espiritual Desde el primer tierno brote que se dio en ese cuando tú recibiste a Jesús Ha sido también obra del Espíritu Santo Que es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos Y sabes que no vas a tener más vida Excepto la que conforme al Espíritu Santo Él te la otorgue a ti ¿Quieres más vida? Llénate del que da vida del Espíritu de Dios y mira ni siquiera sabrías que necesitas más A mí me preocupa este punto Y cuando estaba yo estudiando este punto Yo decía, Señor, ¿cuántos de tus hijos No a veces caemos en este punto? Porque ni siquiera sabemos que necesitamos más Estamos conformes Me gusta la iglesia de esta forma No me gusta que cambie las sillas No me gusta que se suba el muchachito este Que parece tacle a tocar la batería No, me saca de las casillas ni siquiera sabes que necesitas más Ni gemirías más Por más A menos que la obra del Espíritu Santo esté fluyendo en ti Y entonces sabes que provoca Como dice esa hermosa canción Hambre y sed Que duele Que desespera Me siento desesperado Señor necesito más de ti Lléname más de ti Cuando tu vida está en ese punto es la obra del Espíritu Santo obrando en ti. Si tu vida es yo hago mi devoción en la mañana, y leo mis tres versículos y, y sí, Señor, gracias, gracias, Señor. Y ya voy a trabajar. Pero cuando tu vida está, oh Dios, ni siquiera puedes pasar del primer renglón del versículo y dices, oh, Dios, yo quiero más de ti, Señor, enséñame más. Mira, cierro mi Biblia, lléname, dime lo que tú quieras, Señor. Oh, qué distinto. Yo no digo que los devocionales estén mal, están bien los devocionales. Pero ¿me entiendes? ¿Me cachas la diferencia? Sí, puede ser algo muy muy metódico. Y de ahí los metodistas. Método para todo, método. Sí, método para agarrar el micrófono, método para jalar el cable, método para método para todo. Oh, no. Yo no quiero meterme en un método pero sabes que, el que el Espíritu Santo esté obrando en ti, te, te deja como resultado el desear, el agonizar por Él yo quiero agonizar por Él ¿a poco no? Tú, yo no sé si tú has llegado al punto de orar así de, de gemir gemir y si no te invito a que, a que entres en esa dimensión, que gimas en él ¡oh! ¡Oh! ¡lléname Señor! eso es gemir y sabes que cuando estás así la obra del Espíritu sabes qué dice la palabra que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles o sea que no estás solo el mismo Espíritu Santo está ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! clamándole a Dios para que llene tu vida ¿no te gusta eso? a mí me encanta gimamos Espíritu Santo Sí. esa, esa nunca no había escuchado eso gimamos Espíritu Santo entonces estamos en el punto uno Híjole, aguánteme tantito ¿cuánto llevamos? ok, me quedan 20 <risa> no, lo que tú quieras Señor Pero entonces veamos aquí, hoy domingo 23 de enero del 2011 la dirección de Dios en este primer punto que es nuestra absoluta dependencia del Espíritu Santo Pues si Él se fuera De tu vida Si Él se fuera de la iglesia Recaeríamos, escúchame En una muerte espiritual ¿Y sabes qué? Esta iglesia, ¿sabes en qué se convertiría? En un montón de huesos Huesos secos Y en secos ¿Y sabes qué? Yo no quiero ver tu esqueleto Yo no quiero ver tu esqueleto Yo quiero ver que estás en Llamas a mí, llamas a mí, llama del Espíritu a mí. Si ¿Sí vieron la película, verdad? Me encanta porque es una iglesia cinéfila. <risa> Puedo utilizar esas metáforas. Así como Jesús usted que no ves los campos y Ya no tenían este cine. Entonces, ¿de qué les hablaba Jesús? de lo que vivía, ¿no? Entonces, llamas a mí, llamas a mí, dilo, a ver, repítelo, llamas a mí. ¿Y sabes qué va a llegar las llamas a ti? La llama del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escúchame, es absolutamente necesario para hacer que viva todo lo que hacemos. ¿Cómo está tu vida? Cómo están tus relaciones interpersonales, cómo está tu negocio, tu trabajo, cómo están tus hijos, cómo está, cómo está todo lo que tú haces. Mira, el Espíritu Santo es absolutamente necesario para ser, para vivificar todo. Pero mira cuando, y, y perdóname que lo vuelva a mencionar, cuando de la religión, cuando cuando la creencia la realizamos como si fuéramos unos robots o po, como procesado por alguna computadora, ¿sabes cuál es el resultado? poco interés poco interés del corazón y del alma, solo vemos las funciones externas porque todos lo hacemos chuk, chuk, chuk, como robot chuk, chuk, chuk, y llego y toco y... brinca ahora para allá ahora levanta tus manos ahora ahora agáchate ora mira Podemos predicar como máquinas, podemos orar como máquina. Para los jóvenes, eso era una máquina de escribir mecánica. Ahora es enter. enter. ¿Okay? Sí, sí, sí. Uno tiene que actualizarse, no, no, puedo hablar de, de, de piedras y palos, ¿no? Nada más. Podemos predicar como máquinas Podemos orar como máquinas Podemos enseñar la escuela dominical Como máquinas Podemos dar mecánicamente Podemos inclusive celebrar La cena del Señor mecánicamente ch, ch, ch, Toma tu pan, pan Toma tu copa pan. Pero ¿sabes qué? Nosotros ID, Lo haríamos igual si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros y bendito sea su nombre bendito, exaltado sea nuestro Dios que nos ha dado el Espíritu Santo y somos una iglesia viva en el Espíritu Santo movida por el Espíritu Santo haciendo lo que el Espíritu quiere no lo que yo quiero o lo que las gentes quieren que hagamos sino lo que el Espíritu de Dios quiere La mayoría de nosotros ha experimentado oír una conferencia viva que te toca, que te estremece. También hemos cantado alabanza y adoración que nos toca y nos lloramos en la presencia de Dios. Y hemos participado de una reunión de oración que cambia tu vida, que, que, que, que mueve tu vida. Oh, pero si el Espíritu de Dios está ausente, todo lo que haríamos sería así. Y solo seríamos, escúchame bien, me encanta este poeta que lo, lo dice así, dice, solo seríamos, escúchame bien, no quiero que sean, pero si no está el Espíritu de Dios, escúchame bien, solo seríamos el susurro de hojas sobre una tumba, un vuelo de espectros, la congregación de los muertos dando vueltas en sus sepulcros. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y mira, si esta predicación está demasiado fuerte para ti Y te está impactando, ¿sabes qué? Es porque el Espíritu Santo te está hablando a tu vida Y te dice, ¿sabes qué? Necesito obrar en tu vida Y mira, yo te voy a decir una cosa Y no me lo tomes a mal, pero prefiero quedarme con dos, tres personas Prendidas en el Espíritu de Dios Que esto estuviera abarrotado y lleno y Con puros huesos Y así hoy en día Hay muchas iglesias Llenas Y la gente dándole vuelo a la hilacha susurro de hojas sobre una tumba ¿quiere ser eso? escúchame bien el Espíritu de Dios es un vivificador el Espíritu de Dios es un vivificador que nos revive a nosotros y revive la obra de la iglesia Entonces quiere decir que Él tiene que estar especialmente con nosotros para revivir a aquellos con quien tenemos que tratar por Jesús. ¿Sí? Imagina a un predicador muerto, predicando un sermón muerto a pecadores muertos. ¿Qué podría resultar? Y a lo mejor yo preparé un hermoso ensayo que ha sido admirablemente elaborado y que es leído con una frialdad a un pecador de frío corazón. ¿Sabes qué? No tiene la unción celestial. No tiene ningún poder divino que descansa en esa persona y en ese mensaje y tal vez ese poder ni siquiera sea buscado por esa persona jamás. Entonces, ¿qué bien podríamos obtener de todo esto? bendecir a una alma por medio de una simple erudición, o sea yo soy bien erudito y de la elocuencia equivale a tratar de calmar una tempestad con poesía o intentar detener un huracán con retórica ¿entiendes eso? únicamente conforme el Espíritu de Dios venga sobre el siervo de Dios sobre el Hijo de Dios y haga que la palabra que habla que predica caiga como simiente viva en el corazón es que puede darse algún resultado de ese ministerio y únicamente conforme el Espíritu de Dios siga esta semilla dándole vida y mantenga viva el alma del oyente es que podemos esperar que aquellos que dicen ser convertidos echen raíces, crezcan y den frutos No es por tu bonita retórica, no es por tu bonita palabra. Somos completamente dependientes en esto. Y por mi parte, sabes que yo me alegro, me gozo, me, me, me da, me doy oh, gracias Dios, porque depende de ti y no depende de mí. Si yo contara con una reserva de poder para salvar almas, que fuera exclusivamente mía, aparte del Espíritu de Dios, ¿sabes qué? no puedo suponer una mayor tentación al orgullo y a una vida distanciada de Dios ¿sabes qué? y anota esto por favor anótalo, si estás tomando notas anota. es bueno escúchame bien es bueno ser débil en el yo es bueno ser débil en el yo estoy hablando en el espíritu ¿eh? y es mejor todavía no ser nada Señor yo solo sé que no soy nada pero es que mi, mi mente dice que el Espíritu no es el tiempo para hoy Señor yo solo sé que no soy nada yo me rindo a ti Señor sabes que mi deseo es que hoy te lleves este mensaje diciendo Señor yo quiero ser simplemente la pluma en la mano del Espíritu de Dios Incapaz de escribir una sola letra Sobre las tablas de algún corazón humano Excepto según tú nos uses Espíritu Santo con ese propósito Esta es realmente Nuestra posición Y sabes qué, Debemos asumirla Prácticamente Y al practicarlo Vamos a clamar continuamente al Espíritu de Dios para que nos reviva en todas las cosas y para que reviva todo lo que hacemos y que reviva la palabra cuando cae en nuestros oídos y cuando es puesta también en los oídos del pecador. Estoy hablando, acuérdense de dos sentidos, la obra del Espíritu necesaria en tu vida y en la obra necesaria allá afuera. No pierdas de vista eso. Mira yo estoy completamente seguro De que una iglesia que está desprovista de vida No puede ser el instrumento para dar vida a otros No Todo actúa de esta manera Y tenemos que tener una iglesia viva Para hacer una obra viva Oh que Dios reviva a cada miembro de esta iglesia Y, y, y, y, y dos, tres dirán ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué piensas que alguno de nosotros No estamos vivos en Dios? Oh, me ofendes oh, Ya no vuelvo a esta iglesia Está abierta la puerta Está abierta No está cerrada la raja Pero te la abrimos Hermanos Amigos Compañeros Yo estoy seguro Que muchos de aquí Tienen vida Pues podemos ver En sus vidas La obra de Dios Pero hay otros Entre ustedes A quien Tiene vida uno que ejercitar una gran cantidad de fe y una mayor cantidad de andar cuando vemos su vida espiritual pues no vemos en ustedes mucha actividad para la causa de Dios ni ningún cuidado por las almas de otros ni celo por la gloria divina para eso es este mensaje porque si no tienes ningún fruto lo único que nos toca a nosotros es orar por ti para que no seas un árbol Estéril Que no des frutos Y para dar frutos Necesitamos El poder Y en el poder Del Espíritu Santo Y yo creo que queda claro Este primer punto Que debemos tener El poder vivificador del Espíritu Para nosotros mismos Si hemos de ser Instrumentos en la mano de Dios para despertar almas muertas hijo esto está se me hace que me voy a llevar siete domingos hablando de esto es el primer punto y Dios te está confrontando hoy sabes qué, el Espíritu Santo te está confrontando hoy más adelante hay un punto que habla que una de las obras del Espíritu Santo es traer santidad a tu vida y no voy a tocarlo todo pero ¿sabes qué? si tú estás sintiendo en tu corazón es que no debería de haber venido hoy es que no estoy de acuerdo con esto es que no debería de ser así es que ¿sabes qué? una de dos o Dios está haciendo una gran obra en tu vida y quiere limpiarte o hay algo en tu vida de mun, del mundo mundalidad que no quieres dejar porque cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida empieza a traer luz a las tinieblas y la luz y las tinieblas no tienen comunión Entonces, si en tu vida hay una resistencia al mover del Espíritu de Dios, quiere decir que tú no quieres dejar cositas del mundo. ¿Entiendes eso? Y mi oración para ti hoy es, no seas árbol estéril, no seas hoja sobre tumba, no seas una casa fría, que se acumula el peso, inclusive de la palabra de Dios, y en vez de traerte vida, te trae muerte, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, vivifica. Entonces, la necesidad del Espíritu de Dios es básica, No voy a pasar al punto 2. Porque quiero que te lleves eso. No quiero, ya de por sí los veo así en shock. Dos cosas. El poder del Espíritu de Dios en tu vida y el poder del Espíritu de Dios para salir allá afuera. Este año, escúcheme iglesia, este año yo te iba a decir, por lo menos trae una persona, no trae por lo menos un mes, de cada mes trae una persona nueva, y no porque esto se llene, me entiendes sino porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer, Jesús, ¿qué dijo ir y predicar el Evangelio exactamente y sabes con qué lo vamos a hacer con el poder del Espíritu de Dios, porque estos tiempos son difíciles así lo dice la Palabra Y si tú quieres salir con tu propio conocimiento de la palabra allá a predicar, a enfrentarte a ese mundo lleno de violencia, de maldad, de... de, de bueno, ustedes saben todo eso. Vean hechos y vean y ahí les dicen cómo está el mundo. Si tú quieres salir allá así, por tus propias pistolas, como decimos aquí en México, no la vas a hacer. Tiene que ser por el poder y en el poder del Espíritu Santo. Y ese es parte del mensaje de primicias para este año. Para eso es el espíritu de Dios, no para que te sientas bonito y te, ay, qué bonito y ya. Qué bueno que se caen, qué bueno que re, reciben, qué bueno que te ríes, qué bueno que te gozas, qué bueno que danzas, qué bueno que hablas en lenguas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No lo dejes. Porque quiere decir que el espíritu de Dios está obrando en tu vida. Pero tiene un propósito. Y el propósito es llenarte de tal forma que puedas salir allá y rescatar al perdido. Romanos 15.13 Que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y Romanos 15, 19, con poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Las señales no vienen por ti, vienen en el poder del Espíritu de Dios. Y Romanos 15, 13, llénate del poder del Espíritu de Dios. Gozo, paz y esperanza vas a tener tú. Cierra tus ojos. Gracias por haber escuchado este mensaje de Aidi, Identidad y Destino.